Muy bien, queriendo saber cómo anda nuestra clientela por el mundo, cómo dan los números del 20 y cómo pinta el 21, ¿qué tenés por ahí? Bueno, eh, Uruguay 21 sacó eh, publicó en estos últimos días datos que, más allá de, de lo anecdótico, eh, visualiza un poco qué es lo que va a pasar justamente el año que viene, o por lo menos lo que estima las dificultades que podríamos encontrar y las facilidades también que podríamos encontrar para el año 2021 con respecto a nuestros exporta a, a los destinos de exportación de nuestros productos de, de exportación de exportación uruguaya. Eh, recordemos un poco también lo que repasando lo que hablamos el, el miércoles pasado. El año 2020 cerró con una caída del 12.5% de las exportaciones, concretamente 8076 millones de dólares exportaron. Es una caída que va en consonancia con lo que ha ocurrido en todo el mundo, las exportaciones de bienes y de servicios de todo el mundo han caído eh, en ese rango, en algunos casos un poco más, un poco menos, pero Uruguay no desentona en ese sentido. Eh, publicó también quienes son los principales exportadores, con aprole es el, la empresa que más exportó, el Actios, eh, 463, con 50 millo, eh, 463 millones y medio de dólares, perdón, marginalmente por debajo del año pasado, 0,4, bastante bien, consideración a los números que habíamos manejado antes. El 77% fue leche en polvo y estima con aproble que el próximo año, si se mantienen los precios, es factible que aumenten las cantidades de cara a eh, al posible, posible aumento de exportaciones al principal destino de exportación uruguayo hoy en día que es China, eh, que estaría demandando más eh, leche en polvo de origen uruguaya. En segundo lugar apareció Cargill, con 220 millones de dólares, casi 221 millones de dólares. Cargill es una este, transnacional de cereales, cayó un 22,6% este año, eh, 2020, pero se estima que para el año 2021 las cosas van a mejorar, por dos motivos. En primer lugar, también lo dijimos la semana pasada, están muy entonados los precios de la soja y de los commodities a este agropecuarios a nivel internacional, eh, agrícola más que nada, Eh, y en segundo lugar, el año 2020 fue un año muy malo en cuanto a los rendimientos uruguayos. En cuanto a los precios, no queda ninguna duda que va a ayudar. Vamos a ver qué pasa con los rendimientos, porque también sabemos que el agro ha estado enfrentando una sequía importante en los últimos meses de este año, a ver qué pasa en el año 2021. Por lo pronto, por precios, no hay problemas en cuanto a destino, por precios va a haber este buenas noticias para el sector productor de soja y este otros cereales Y en tercer y cuarto lugar aparecieron eh, los frigoríficos, las exportaciones de carne, frigorífico Tacuarembó con 220 millones, cayó casi a la mitad de lo que había exportado en el año 2019, frigorífico Las Piedras con 210 millones de dólares, un poco por encima, 0,8% más que el año pasado. En lo que tiene que ver con eh, las carnes, lo que eh, los distintos eh, eh, observadores o analistas expresan que el año próximo las dificultades que van a encontrar en la exportación de carne viene por dos lados. De un lado de China, eh, los exportadores de carne se están enfrentando a competencia de la región y extranregionales, de la región claramente Brasil y Argentina, que están exportando buena cantidad de carne, eh, con buenos rendimientos. Y luego también tenemos, en el caso de China, eh, las importaciones de China, hoy en día tienen este origen de nuestros principales competidores de la zona, que son Australia, más que nada, Nueva Zelanda, que a su vez tienen acuerdos comerciales con China, que hacen que les sea mucho más rentable que a un exportador uruguayo comercializar con este país. El gran debe que tiene Uruguay lo ha tenido durante, hace, durante mucho tiempo, es que no es muy hábil en el logro de acuerdos comerciales con destinos puntuales, en este caso China, por ejemplo. Y en este en segundo lugar, el, la gran dificultad que van a tener los frigoríficos es el nuevo escenario que hay en Europa. Europa, hasta este momento, se componía de una determinada cantidad de países, incluyendo Gran Bretaña. Todos sabemos que el, desde el primero de enero Gran Bretaña se fue de Europa y... Y ahí se reconfiguró un poco el escenario para los exportadores con cuotas a Europa. En el caso uruguayo es uno de ellos, exporta carne cuotificada. Antes se podía exportar a cualquier país de Europa todas esa cuotas sin diferenciar este el destino. El problema es que ahora como uno de los países, concretamente Gran Bretaña, se fue de Europa, parte de esa cuota está atada a Gran Bretaña y por consiguiente la flexibilidad en cuanto a a los destinos es distinto, o sea, la cuota se mantiene. El tema es que queda dos cuotas ahora, la suma de las dos es igual a la vieja, pero parte de esas nuevas una de esas nuevas cuotas tiene que ser destino Gran Bretaña y ahí las cosas este ya hacen que no sea tan fácil o no va a ser tan fácil exportar como antes este sin uno de estos destinos que cambia un poco su postura. Eh, o sea, para la carne las cosas no están tan fáciles, para la soja aparentemente sería un buen año el 2021. Para los lácteos, en cuanto a destinos, eh, también es este, interesante. Habrá que ver después también los acuerdos comerciales que tienen nuestros competidores, siempre son los mismos, ¿verdad?, con China, Nueva Zelanda y Australia. Ahora bien, el gran tema que tenemos este, es una noticia que surgió en estos últimos días, y que creo que va a cambiar también parte del tablero comercial de la región. Ford anunció que va a cerrar varias fábricas que tiene en Brasil y se va a instalar o va a producir en Argentina y algo, una línea de producción en Uruguay. Acá me parece que ahí sí vamos a tener un cambio importante. Este es un golpe muy fuerte para Brasil. Vamos a ver cómo reacciona. Brasil no está muy conforme, obviamente, con esta noticia. Va a haber más miles de de desocupados, este, que hoy en día están trabajando en las fábricas de Ford, digo porque Brasil no le gusta mucho que el Mercosur implique fuga de empresas de sus países a terceros países dentro del Mercosur. Generalmente, hasta este momento, lo que hemos tenido es lo contrario. Empresas que cerraban en Argentina o en Uruguay y ponían su base en Brasil ahora, Esta noticia, que si bien es mucho más profunda porque va de la mano de una reestructura de Ford a nivel internacional, eh, cayó muy mal dentro no solo de las autoridades brasileñas, sino también dentro de las Cámaras de Industrias de Brasil, del lado del gobierno porque teme que esto empiece a hacer una corrida, del lado de la Cámara de Industrias porque implica que el gobierno puede empezar a orejear el tema de los subsidios que tienen las industrias en Brasil y también desnuda este tema. Mucha industria que se ha instalado en Brasil no es porque Brasil sea más competitivo desde el punto de vista productivo o por motivos económicos este de la producción propia o del mercado, sino porque bueno se están desnudando que hay una serie de beneficios tributarios o fiscales o eh, bancarios de tasas de interés que hacían que las empresas sea mejor instalarse en Brasil... ...que en los otros países de la región... ...hay que ver cómo evoluciona esto... ...en los próximos días, semanas y meses... ...qué reacción va a tomar el gobierno... ...con respecto a un futuro... ...yo no descarto que... ...a las dificultades que nos vamos a encontrar... ...de competitividad... ...que lo voy a dejar para una próxima charla... ...que no son menores en el caso uruguayo... ...las empresas exportadoras uruguayas... ...han perdido competitividad... ...con respecto a Brasil y Argentina... ...este año pasado si a eso le sumamos las dificultades que pueden tener algunas con respecto a la competencia que tiene acuerdos comerciales y si todavía el segundo cliente que tenemos, que es Brasil, se pone de punta dentro del Mercosur, bueno, este año va a ser mucho más complicado de lo que en principio hace algunos meses avizorábamos. Veremos cómo evoluciona esto, pero va a ser un año un poquito movido por lo que se ve, por lo menos con las primeras noticias que hemos estado analizando en estos días, Jorge completito el informe, sin duda hoy Bolsonaro dice que lo que le pasa a Ford es que quiere subsidios ¿Sí? y como que eso a él lo, lo fastidia o lo molesta un poco y por eso se va, no por otra cosa sí, eh, eh, y por allí hay 5.000 personas que están trabajando en Ford hoy en día no y Exactamente, y además la industria automotriz en Brasil es una industria importante, uh -huh. si esto implica que esta es la primera y luego vienen otras imaginemos no que <ríe> Va a haber un lío muy grande en Brasil, que además tiene una tasa de desempleo en este momento muy alta, no le viene nada bien una, un incremento de 5.000 personas, 5.000 desempleados en las regiones donde estamos hablando, ¿no? Bahía, San Pablo, es complicado el tema. Y además además Ford hace un siglo que está en Brasil. Sí. Y es Ford, este. es decir... Exactamente. Eh, bueno, todas las empresas son son importantes, pero no es lo mismo Ford que, que, que no sé, una, una empresa relativamente nueva en su marca en el mercado automotriz. Es Ford, ¿verdad? Eh, digo, eh, eh, en, en el mundo de, la, de, de automotriz, el Ford es algo muy pesado. Exactamente. Sí. Es una empresa que ha tenido... Serie, es un una, referente sí que, universal. No hay país claro. que no, se, no, no conozca Ford, ¿verdad? Eh, efectivamente. Es una empresa que ha tenido algún problema financiero a partir más que nada del año 2008. De todas maneras, sigue siendo un referente internacional que eh, a ningún país le gusta que se retire y empiece a producir en otro lado y exportar, eh, esos vehículos al país en cual se retiró, ¿verdad? Más eh, o menos es, como que más o menos como que Telefónica se vaya de Argentina. Por ejemplo, sí, sí, puede, como... y de Uruguay inclusive, cosa que puede pasar en cualquier momento también, ¿eh? Sí, este en este caso yo te diría Jorge que es mucho más fuerte por lo que tú decías, hace muchos años que está esta empresa. Es un referente internacional y a Brasil todo lo referenciamos como un gran productor de vehículos. Sí, sí. Es un mazazo muy grande, ¿verdad? Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Mauro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Chao.